¡Gonzalo! ¡Dime! Escucha una cosa, coger los trastos, cerrar la obra y veniros para la central, cerrarlo todo y, y para casa, tú. ¿Y qué, vamos, para allá? Pa' allá, sí, sí, veniros todos pa' acá, ¿de acuerdo? ¿Y el material que hacemos, lo dejamos aquí desmontado o qué? Lo dejáis aquí desmontado, sí. La ¡Madre, que me parió! Bueno, venga, vamos pa' allá entonces. ¡Hasta luego, dios ¡Venga!